Estamos aquí con el de secretario de Desarrollo Humano, que、sí. nos ha esperado amablemente, para conversar con, con él respecto de、eh, esta, esta tarea, este proyecto, no, no sé, el, el progreso iba a decir, pero iba a ser redundante con el barrio,、eh, que se está dando en el barrio precisamente, el, el progreso con la posibilidad de que el municipio bueno, dé algunas herramientas para mejorar、eh, las condiciones de vida de sus vecinos.、Eh, había un compromiso de que esta semana iban a comenzar las tareas,、eh, ha sido así.、Eh, buen día, ¿cómo le va a usted en la audiencia? Sí,、eh, en realidad. El progreso, como decías vos, tiene que ver con que empezamos a hablar y hay un diálogo y se puede plantear un vínculo distinto donde las cosas que podamos avanzar, avancemos.、Eh, me parece que no había por qué no avanzar en cuestiones de la basura, por ejemplo, que eso es una cuestión que nos atañe a todos. Sí, sí.、Eh, con, me parecía correcto no avanzar、eh, en el drenaje pluvial, que tiene que ver con la infraestructura de la ciudad. Eh, lo hablamos con el intendente, el intendente acordó y se,、eh, le hicimos la devolución al primer requerimiento que tuvimos en aquella oportunidad. y Me, me parece que, que es positivo en todos sus aspectos. A partir de ahora empezaremos a hablar de otras cuestiones también. ¿Y estas tareas、eh, se han comenzado ya en estos días o ya cuando se van a iniciar, digo, la colocación concretamente de、eh, los cestos de basura y la limpieza del c a n a l Eso ya tiene que estar en,、eh, trabajando. Tal vez ahora, a la vuelta, seguramente ahora estamos en el CAMO, en la entrega del Casa Vídeo, pero a la vuelta、eh, pasamos por ahí. Vamos a ver si están、eh, lo que tenía que estar esta semana, que son los dos contenedores de basura que se sacan de lunes a sábado todos los días. De, de lunes a domingo menos los sábados todos los días.、Eh, y eso es un compromiso de los vecinos también a mantener、eh, el, el, la disciplina sobre la conducta de la basura, ¿no? que es una cuestión entre todos. Y me parece que este inicio de un mecanismo de diálogo tiene que ver con eso, con que p o d a m o s ir avanzando en función de responsabilidades y en la medida que se pueda. n o Hay un montón de condicionamientos que tenemos para poder avanzar en ese barrio, pero bueno, la idea es trabajar. ¿Qué otros pasos se pueden dar? El, la preocupación, otra de las preocupaciones importantes de los vecinos es el tema de las calles internas. Me parece que el, el otro paso es seguir juntándonos y ver las, aquellas necesidades que podemos trabajar.、Eh, eso será en adelante, después de que l l e g a esta obra. Digamos, lo más importante está hecho que tiene que ver con las bombas que vienen del canal Montenegro y que eso、eh, no debería traer más consecuencias de、eh, estancamiento de agua, por lo menos no en los niveles que estaban.、Eh, así que el, el, la mayor preocupación que presentaron los vecinos fue esa, que、eh, tenían las fotos de lo que se le dio con su vida. Bueno, eso no debería estar. Así que en la medida que cuando empiece ahora esta época lluviosa, generalmente en mayo.、Mm. Eh, veamos qué sucede, ahí empezaremos a avanzar con otras cosas, ¿no? q u e me parece que en esto se va a ver, va a haber máquinas, van a, a limpiar, van a, a romper un cordón que está ahí obstruyendo el, el drenaje, y sobre eso después vamos a empezar a, a trabajar en otras cuestiones que se puedan hacer. Hay reuniones、eh, semanales. Está haciendo la asamblea del bar, que aparentemente nosotros nos quedamos con esta tarea, se la trasladamos a ellos para que nos pasen las direcciones de los contenedores,、eh, dijeron que no tenían inconveniente, así que ya, así hablamos con... con obras públicas y le, le, le, estamos avanzando.